programa de patria soñada acá en la retaguardia.com.ar una radio web de derechos humanos y lógicamente nosotros no podemos estar en otro lado la asociación de víctimas de crímenes de estado de paraguay va a estar en las fiestas mayas en una en un stand número 38 así que los invitamos a visitar el stand y a acompañar a los luchadores por los derechos humanos en una pelea que es de todos ...que permite... ...que conozcamos parte de la historia negra en nuestro país... ...y que podamos... ...tener las herramientas... ...para luchar por una... ...sociedad democrática... ...e incluyente. Y hoy se estaba tratando... ...entre ayer y hoy... ...se estaba tratando el tema... Del, ...de la importancia de la modificación de la Ley Forestal porque es la única manera de frenar el proceso de deforestación masiva en el Chaco paraguayo. Si bien en la en el Alto Paraná de 8 a 9 millones de hectáreas fueron deforestadas más del 60% pero en el Chaco es peor en el Chaco no hay ninguna clase de freno y más aún con el presidente Cartes que ha dado libertad absoluta para deforestar y la tasa promedio anual en estos últimos 15 años fue de 302.797 hectáreas anuales, lo que hace 4.541.000 y pico. Así que realmente tenemos que pedir a todas y todos que vayan a defender lo que más importante, porque... También se trata de que aquellos indígenas silvícolas que todavía no están contactados, ya se los ha visto porque es tal la deforestación que esta pobre gente está eh, siendo invadida y no tienen lugar de a dónde moverse. bueno te vamos a, a ver con vamos a ver este de pasar el, al bloque y empezamos con los compañeros hoymeraón de familia buttepe oye apresado ha e con Alfredo Stroess Dictadura Tiempo. De hecho, y el Oye se convirtió en el PADN que se hizo el año pasado. El año pasado fue el año pasado. El año pasado fue el año pasado. 0986-483879 El año pasado fue el año pasado. El año pasado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 Bueno, este ahora vamos a pasar a otro a otro nivel y vamos a escuchar a nuestro compañero Matías de Cuatro Elementos hablando de cosas tan importantes como una plantita de oro que es muy perseguida. Parecería mentira, pero en el capitalismo pasan estas cosas donde una planta sagrada la planta que da muchísimas posibilidades, es muy perseguida. Y es perseguida justamente por todas las posibilidades que da a la población y que se la sacamos, por supuesto, a los grandes depredadores de las este de las grandes empresas farmacéuticas. Bueno, hola. Hola Jorge, Matías, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, bien, bien. mucha gente esperándote. ¿eh? ¿Me escuchan bien? Sí, sí, sí, se escucha perfecto. Bárbaro, ahí escucho un poco mejor. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Me alegro. Bueno, hoy no tengo nada preparado específicamente. Eh, sí estaba escuchando un poco la radio hoy, eh, retomando un poco lo que es el tema de deforestaciones. Eh, y conectándolo un poco con el, con el ámbito nuestro de esta planta de cannabis eh, bien podríamos hablar un poco de lo que es la oferta industrial que está que se está viendo hoy actualmente en todo el mundo con respecto a lo que es el avance en nuevas técnicas llamadas así que parecieran las nuevas prácticas agrícolas de la mega industria, tóxica agrícola del mundo, eh, pero sí se puede llegar a entender de que han habido nuevas técnicas desarrolladas a lo largo de toda la historia con respecto a, no solo a esta planta, sino a otro tipo de, de vegetales que también han sido utilizados para los, diría, dos, tres, clase, tres clásicos usos que ha tenido a lo largo de la humanidad la historia del propio ser humano, que ha sido alimentarse, vestirse... Y, y crear sus propias viviendas. Eh, el cannabis en cierto modo, en algunos casos eh, llega y bueno, sí. ha llegado en el año 37 a ser eh, avasallado y prohibido gracias a las bondades que tenía de su forma industrial. Un poquito de historia, nos remontamos a 1936, 1935, 1936 cuando la el, el auge de la papelera de cannabis en, en ciudades de Estados Unidos eh, se imponía por sobre lo que era la industria del papel que ya había estado bastante vapuleada y había sido comprada por esta empresa fabricante simplemente de pólvora llamada Dupont, eh, el cual obviamente habiendo creado anteriormente un montón de desbalances junto con el J.P. Morgan que hoy lo escuchamos todos Eh, en Argentina por lo que está haciendo eh, en estos manejos de, de bonos y demás, eh, ya hacía de las suyas en ese tiempo y ayudó a este, a este hombre de Dupont a comprar todas las industrias de papeleras de Estados Unidos para poder, obviamente, comprarlas baratas en una industria fundida y reflotarlas eh, gracias a sus nuevas tecnologías desarrolladas. En ese caso el primer competente que tenía era la industria del cáñamo, que la industria del papel era unas 5 a 15 veces más rentable, más barata y mucho más rápida. Era muy amigable con el medio ambiente, de hecho era uno de los grandes eslogans que tenía, compre papel de cáñamo, que usted no está talando un árbol, eh, porque no se lo consideraba ni siquiera como un árbol. Hoy tengamos en cuenta que en una hectárea de una madera simple. Vamos a suponer pino, que hoy sé que hay muchos oyentes que están escuchando y entienden de, de lo que es producción maderera. Eh, una hectárea de pino lleva años eh, de desarrollarse para que estos pinos estén maduros y óptimos, con una mirada comercial hablando. ¿no? El cáñamo haría lo mismo en aproximadamente de 4 a 6 meses, lo que me darían en años en un año dos cosechas lo que no podría hacer ni en 20 años con Pino. Entonces, digo, habiendo esas ventajas, eh, tenía una competencia durísima Dupont y lo que logra hacer convenciendo mediante pagos y coimas eh, es pagarle a aquellos eh, concejales y responsables de dictar leyes para ir poniéndole a medida que iban pasando los años, desde el año 36 hasta enero de 1937, eh, un sinfín de impuestos que duplicaban y multiplicaban y llegaron a quintuplicar los pagos obligados de aquellos que trabajaban en la industria del papel de cáñamo eh, para seguir haciéndolo. Así toda la empresa, digamos la industria del cáñamo, del texte cáñamo en Estados Unidos, seguía, seguía en pie y seguía generando puestos de trabajo, era algo que era imparable, y empezaron a ponerle trabas por el lado medicinal o el lado social, donde después se justificó que tanto los mexicanos como los africanos o de origen africano, eh, que habían sido llevados para trabajo de mano barata, eh, como la usaban para apalear un poco lo que era el yugo del trabajo del, del gran patrón, eh, provocaban las rebeldías que en realidad eran provocadas por esos malos tratos y malas ventajas laborales que ellos mismos le provocaban a sus empleados. Eh, la palabra marihuana viene, <coughs> viene derivada de un poco de esa historia, de esa época, donde la mayoría de las mujeres sabias de las colonias mexicanas, que se llaman María o Juana, que eran las que comúnmente utilizaban esta planta y junto con con ese uso que le daban, también desparramaban la información que ellas mismas traían, eh, fueron las que después se utilizaron hegemónicamente en esos nombres, se combinó y se hizo una especie de palabra maldita para demonizarla, y desde el año 1937, de diciembre, noviembre, diciembre del 1937, se prohíbe por completo el uso, dejando así por completo liberada la industria del papel y la celulosa, que un año después se funde eh, en manos de Dupont lo que hace que esa industria se renueve eh, gracias a un gran invento que hoy muchos lo, lo podemos ver, en muchas prendas de vestir eh, nuestras, por ahí inconscientemente la tenemos y no sabemos que es gracias a la muerte y la prohibición del cannabis desde el año 37, y es el poliéster. Eh, las fibras de poliéster pasaron a reemplazar absolutamente todo, derivados multiprocesados de poliéster como el teflón, terminó destruyendo hasta en el último rescondo donde el cannabis tenía un poco de, de esperanzas de industria, que era en la plomería, y hoy una cinta de teflón no vale nada, pero tener... ...una canilla empapada de, de cáñamo y grasa... Eh, ...perduraba unos 100 años... ...y ¿sí? una cinta de tenflón en 4 o 5 años... ...con la carga de minerales que tiene el agua... ...la verdad que no sirve para nada... Eh, ...el cáñamo ha dado mucho al mundo... ...más allá de las cuestiones anecdóticas... ...de detalles donde podemos encontrar... ...uno u otro personaje famoso... ...o pintoresco de la historia que ha sido... procanábico canábico... Eh, podemos encontrar soluciones a muchas cosas. La crisis económica de muchos lugares se han solucionado con cannabis. Estados Unidos hoy está liquidándole los activos a todos los países del mundo en una especie de megacrack gigantesco, eh, gracias a que no penamos más el cannabis, lo cual alimentaba nuestra CIA y nuestra DEA, que buenos estragos han hecho en, la, en nuestra Latinoamérica. Pero sin embargo, eh, salen hoy noticias de de renombre mundial, como diciendo que en Estados Unidos, en más precisamente en la ciudad de Washington, ya no se va a apresar más personas que consuman cannabis en la vía pública porque se descubrió que 8 o 9 de cada 10 personas eran de origen de una etnia minorista que podría ser latina, o de esos 8 o 9 eh, podían ser negros. Entonces... Eh, Con una mirada más social, encubierta, porque yo soy sincero y esto me hago cargo de lo que digo, yo no les creo nada. Eh, la verdad que el cánimo sigue teniendo ciertos balances de aceptación equivocado en, el, en muchos lugares del mundo porque no se le entiende como realmente se la tuvo que haber entendido desde siempre en estas últimas eras modernas. Eh, no había que descubrir mucho más allá de la tecnología científica que, que escondía dentro suyo para tener un, un conocimiento más exhaustivo, pero siempre se supo de sus bondades médicas, de sus beneficios industriales y textiles, pero por sobre todas las cosas de su sanidad tanto para el cuerpo como para el alma. Eh, entonces hoy más que nada quería dejar un poquito esta reseña histórica, tomando un poquito el pie de lo que hablabas vos último, Jorge, sobre la deforestación, Eh, y tomar en cuenta de que el cannabis es, más allá de que el cannabis es una planta, es, eh, como siempre se la conoció en los últimos 8 milenios, eh, es la planta de los 20.000 usos. Así que, a desaznarnos todos juntos, yo antes de despedirme, quiero, sin irme, quiero agradecerles nuevamente siempre el espacio, invitarlos para el sábado 19 en la Plaza San Martín, en la ciudad de, de Buenos Aires, más precisamente en el barrio de Retiro. Frente a las oficinas de Monsanto vamos a estar participando de la marcha mundial contra Monsanto, Montravaller-Monsanto, esta mega industria y corporaciones que tanto destruyen y nos matan todos los días. Vamos a estar junto con un montón de colectivos e instituciones sociales, asociaciones civiles, es un movimiento mundial. Inspiramos a todos aquellos que están en contra de lo que son la manipulación de salud, enfermedades, alimentación y controles sociales gracias a una monopolización de ciertas, ciertas modificaciones genéticas llamadas semillas, que la semilla no es ningún invento, eh, como decía Bandana Shiva. Eh, invitamos a todos aquellos que, que puedan ubicar en su ciudad eh, las manifestaciones eh, exactas para que directamente puedan eh, encontrarse. Nosotros nos vamos a citar a las 13.30 horas, ahí en la Plaza San Martín, frente a las oficinas de Monsanto, el día sábado 19 de mayo. Están todos invitados. Eh, y el día domingo, eh, la charla que vamos a dar, que siempre hacemos los tercer domingo de cada mes, en la ciudad de Buenos Aires también, en el barrio de Palermo, más precisamente en los bosques de Palermo, y puntualmente en el planetario, en la parte de atrás del planetario, donde junto con el colectivo canábico de la ciudad de Buenos Aires y de otras provincias, Invitamos a todos aquellos que quieran participar de los talleres abiertos al aire libre, de información, para desaznarnos todos juntos, para entender mucho mejor lo que es la planta, para compartir la planta, porque no solo compartirla es pasarse una semilla o pasar un, una flor de la planta, sino también hablar de ella y ya está presente. Eh, a partir de las 14 horas vamos a estar ahí en ese lugar va a haber feria de productores agroecológicos, eh, de productos orgánicos, gente que es artesana, pequeños y medianos productores, comercios del rubro, todo el mundo en el espacio abierto al aire libre en una mega expo que tratamos de hacer todos los eh todos los tercer domingo de cada mes a Pulmón desde la Asociación Civil Acción Cannábica a la cual pertenezco. Eh, y más que nada hacer la invitación libre a todos aquellos que sientan el valor de decir apago la tele y quiero informarme y quiero entender de una buena vez que, de qué se trata este mundo nosotros tratamos de ser un pedacito de sinceridad y honestidad con la información correcta y la verdad cuesta para que todos juntos podamos salir de ese pozo de lo que hoy es el control de, de masas que está generando el, el gran manejo de medios y que tratamos de ayudar a todo el mundo sin decirle qué hacer a que se dé cuenta de que no hay que hacer lo que la tele dice sino lo que las emociones dictan así que muchísimas bueno. gracias nuevamente Jorge por el espacio bueno y... este, yo te pensaba invitar a las sí. fiestas mayas del 20 de, del domingo Pero bueno, vos estás ocupado ahí. Hasta las Yo... 18 horas estamos en ese lugar. Y nosotros sí. también hasta las 18 horas estamos en las fiesta malla de Avenida Mayo. Mirá, estaría muy bueno ir. Seguramente vamos a vamos a hacer una adhesión porque tratamos siempre de estar, vos me conocés Jorge y siempre tratamos de estar eh, los que pensamos igual y más que nada sentimos igual eh, estar todos juntos y que nunca más, más unidos que nunca, ¿no? Eh, así que seguramente vaya alguien de la agrupación, si en algún momento me puedo hacer una escapada antes, si me escapo, aunque sea un ratito, te voy a visitar. Bueno, es el stand número 38 de la AVISE, de la Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado. Espectacular, bueno, espectacular. El compromiso está tomado, Jorge Alay. Muy bien, espero que tengan una muy muy buena cantidad de, de participación de la gente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y un saludo a todos los oyentes. Un abrazo. Otro para ustedes. Hasta luego. Bueno, pasamos un pequeño, una breve interpretación y, y volvemos. Si sos familiar de una persona desaparecida durante la dictadura de Alfredo Stroessner, una gota de tu sangre puede ayudar a identificarlos.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 entre 1954-1989 Na cohas pe shene agua y ha emitan de be. fuerte Olimpo por ahí te. Ande de agua boba mumbene huide. Only day with the boha por cru. Estaba fuerte Olimpo rojal si quiero viajar, tabagua, paraguayete, a llamar cocora tu pajama de auxiliadora, con yo ni de oñembo, eh. Iguazú, paraguay, nepe, iguazú, nepe, lindu, tendere, ño, i, bandeirante, abolicuera, o no hay que Tu puta, tú auxiliadora fe, coyo mire oñe moé. Te va su paraguay den vez, igual fuerte linpender eñoi, te te veo frío caro winter de war a mí. Urajeizar aquí. Bueno, estamos de nuevo y vamos a, a escucharla a una compañera, Moraida Rubio, de de Venezuela, una compañera que además de periodista es poetisa y en eso estamos realmente muy contentos de poder escucharla, fue coordinadora en la sección multipolaridad de de diario Eloninoko, un diario que yo vengo siguiendo desde hace muchos años y que después con las con las eh, los bloqueos permanentes hemos perdido contacto. Así que por intermedio de ella volveré a tomar contacto con ese hermoso diario. Buenas noches, compañera. Buenas noches. Para todos los usuarios y las usuarias, y un gran abrazo eh, fraterno y latinoamericano de estar allí invitada en tu programa, Jorge. Te agradezco mucho y vamos al punto. Me interesa mucho, y me han pedido compañeros de Asunción, este que no han podido han ido siempre como observadores esta vez no han podido ir y quieren tener una una relación acabada de lo que está pasando este y cómo van a eh, cómo van a avanzar y también el tema de la, de la del bloqueo y las agresiones permanentes que tiene el imperialismo con ustedes porque es el pueblo el que va a ligar todo te escuchamos sí. sí por supuesto quizás podamos empezar por esto último para contextualizar lo que está sucediendo o en el, en el en el digamos la coyuntura en la que se van a dar estas elecciones del domingo 20 de mayo eh, en primer lugar hay que decir que venezuela vive un asedio eh, podríamos llamarlo criminal que esto de verdad que los pueblos del mundo tienen que saberlo y también eh, bueno nuestros hermanos latinoamericanos que es un bloqueo con una intención genocida pues eh, nuestro pueblo padece ahora eh, de situaciones muy difíciles para la vida cotidiana en cuanto principalmente en cuanto a lo que se refiere a los medicamentos Este, al acceso a las medicinas, el acceso a los alimentos, eh, el, el acceso al servicio de transporte. Es decir, hay, hay eh, graves problemas en cada una de esas áreas generadas justamente en primer plano por ese bloqueo ilegal, ilegítimo, unilateral, que ha impuesto tanto los Estados Unidos como la Unión Europea ...y otros países de la región que le han seguido el juego a esa política imperialista... ...de tratar de derrocar gobiernos eh, por la vía de la presión y de la cohesión. Nosotros sabemos que eh, en el mundo hay voces de especialistas... ...porque no se trata del de signo político que tenga un gobierno... ...sino de las consecuencias que sufren los pueblos... Eh, ...donde en el mismo seno de las Naciones Unidas hay rechazo a este tipo de sanciones porque generan eh, digamos sufrimiento a la población y generalmente no cumplen con la con la el objetivo para la cual fueron diseñadas porque sucede que mientras la población es más averiada la población sabe ya de dónde viene la agresión, ¿no? El pueblo se da cuenta quién lo está agrediendo y obviamente eh, el sentimiento antiimperialista eh, crece en dentro de la población o por lo menos el sentimiento de, de saber que eh, la ayuda que están prometiendo entre comillas los halcones del pentágono la ayuda humanitaria eh, no es ninguna ayuda que es simplemente una eh, máscara para de verdad venir a, a, a invadir nuestro país, porque ese es el, el, el último objetivo de todo este, desde el decreto de Obama hasta las sanciones que estamos viviendo hoy. Bueno, entonces en ese contexto, obviamente se ha producido un, un, una crisis política, ¿verdad? Eh, principalmente porque en el año 2015 la oposición venezolana Eh, obtuvo la mayoría en la Asamblea Nacional, eh, que es el Congreso, y desde allí, inició, en lugar de iniciar un, un proceso eh, que todo el mundo estaba esperando, eh, conciliación para buscar salidas a la difícil situación económica que estamos atravesando, la Asamblea Nacional Opositora apostó por crear una crisis entre los poderes, entre el Poder Ejecutivo con el Legislativo, con el Judicial, con el Electoral y esa digamos esa estrategia con la que ellos decían que en el 2016 dijeron que en seis meses salía el presidente Maduro lo que hicieron fue prácticamente, de bueno prácticamente no lo hicieron entraron en desacato y se deslegitimó la Asamblea Nacional Eh, eso generó, obviamente, una nueva polarización de los sectores, de aquellos sectores eh, inclinados hacia la derecha y la ultraderecha, que intentaron el año pasado, eh, en, en una nueva ola de violencia fascista, eh, derrocar al gobierno con una actividad insurreccional en la calle. Esto obviamente no, no surtió efecto porque el pueblo venezolano si ha demostrado algo en este tiempo es que no está dispuesto a una salida violenta a cualquier coyuntura. Los venezolanos queremos la paz, queremos eh, diálogo, queremos encuentro, queremos eh, soluciones para... Primero, que sean pacíficas, y segundo, que sean dadas por nosotros mismos. No queremos aquí injerencia de ningún tipo, ni imposiciones de ningún tipo. Esa crisis política llevó a una ola de violencia que dejó más de más de 250 muertos, infinidad de daños materiales, eh, dejó a la población... Prácticamente eh, vimos le vimos, como dicen por allí, que no es lo mismo eh, llamar el diablo que verlo llegar. Vimos las intenciones de sectores que buscan, porque todavía no buscan, llevarnos a una guerra civil. Y fue muy importante que el pueblo consciente, independientemente de su signo y su posición política, se negara a continuar por el camino de la violencia. Eh, y de esta manera, eh, ese plan violento fracasó, pero continuaba obviamente la pugna entre los poderes, eh, el, esa por decirlo de una manera, eh, contradicciones entre las instituciones del Estado democrático, que obviamente no le hacen bien a, a, a, a la corrupción de, de una sociedad. Y por este motivo el año pasado el presidente de Maduro apeló a un recurso constitucional que fue la convocatoria a una nueva asamblea constituyente. Esa asamblea constituyente fue electa hace un en, en, en, en, en, hace un año va a cumplir un año con la misión de bueno, Asumir en, en parte, no asumirlo desde un punto de vista impositivo, sino de al ser el poder constituyente originario, eh, actuar de manera plenipotenciaria incluso por encima de los poderes del Ejecutivo, o sea, del, de los poderes del Presidente, para eh, mediar o canalizar la situación del enfrentamiento entre los poderes que estábamos viviendo. De esa manera, eh, en la Asamblea Nacional Constituyente, que fue electa legítimamente por el pueblo venezolano, eh, mm. decidió la realización de dos procesos electorales que habían sido postergados durante el año pasado, que eran las elecciones municipales y las elecciones mm, regionales de gobernadores, justamente por la, la, la, la crisis coyuntural que está la crisis política coyuntural que se ha estado viviendo. Se convocaron a esas elecciones en las que eh, un sector de la oposición participó, es decir, de, de hecho hay alcaldes opositores, lo que quiere decir que ellos reconocieron la, la digamos la el, al poder es exacto, la legalidad de esas elecciones que fueron convocadas pero convocadas no, solicitadas por la ANC para que las convocara obviamente el poder electoral eh, después vinieron unas elecciones regionales donde ya la, la derecha como no obtuvo los resultados que querían, ellos querían arrasar y, y sacar de punta a punta porque hay que decirlo que desde el año pasado Eh, la espiral inflacionaria, la crisis económica eh, se ha agudizado y el pueblo está de verdad pasando eh, muchas necesidades y trabajo, pasando eh, la horrible circunstancia de que la gente no pueda vivir de su salario. Yo sé que ustedes en, en, en, en Argentina están viviendo también una crisis inflacionaria fuerte, pero nosotros ya estamos en un proceso de hiperinflación entonces esto es muy difícil y sobre todo obviamente para la clase trabajadora y los sectores populares en eh, la segunda convocatoria lo quedamos en el año pasado a las elecciones eh, regionales eh, fue atendida por de hecho hay en estos momentos cuatro gobernadores que son de la oposición de partidos de la oposición también ellos fueron a esas elecciones es decir también reconocieron la, el, la legalidad de la Asamblea Nacional Constituyente y, y fueron a las elecciones. Ahora, cuando se convocan a las elecciones presidenciales, también en medio de una coyuntura en que el principal problema que tiene nuestro país ahora es el problema económico, de la crisis económica, pero que para arreglar ese problema tenemos que salir de la crisis política porque nosotros tenemos aquí un empresariado o parte de un empresariado eh, y de una burguesía importadora, de una burguesía comercial, que está jugando a la desestabilización del país, conjuntamente con las sanciones que han venido de afuera. Entonces, aquí lo que se necesita resolver es la crisis, la crisis política principalmente, para poder llegar a un acuerdo que permita al pueblo venezolano retomar la normalidad de su vida. Aparte de bueno de otras medidas que habrá que tomarse, pero que tienen que pasar en, en el plano económico, pero que tienen que pasar por un concilio social, porque nosotros venimos de vivir 20 años en, en un proceso eh, de transformación social donde, por decir algo, en este momento, el 70% del presupuesto del Estado venezolano está dedicado a la inversión social. Yo creo que eso no sucede en ningún otro país del mundo. El 70% del presupuesto dedicado a la inversión social. Es algo inédito en un momentos en que el neoliberalismo le está pidiendo a los gobiernos en todas partes del mundo que recorten la inversión social que recorten las pensiones, que reduzcan los salarios, que pongan flexibilidad laboral. Eh, y mientras tanto, aquí hay un plan, un proyecto político que apuesta a lo contrario. Entonces, cuando usted ha tenido esas circunstancias, eh, no puede hacer, o sea, no puedes llegar a cambios, no, si no hay un proceso de conciliación social verdad porque si aquí vamos a suponer cambiar a signo político el gobierno eh, tampoco puede venir a hacer a, a, a imponer un paquete del fondo monetario como si aquí no hubiese pasado nada porque la población seguramente no lo va a permitir la mayoría del pueblo venezolano no va a permitir que le arrebaten una serie de conquistas eh, sociales que, que fueron cristalizadas durante estos 20 años pero que fueron producto de una lucha que ha tenido el pueblo venezolano durante más de 60 años entonces no no no es no es tan fácil para para para nadie que esté ahorita en este momento estén tanto el poder en el país en ese contexto se convocan nuevamente estas elecciones presidenciales eh, donde la aquí si sí hubo un deslinde la la derecha eh, la ultraderecha podemos decir que no claramente se ve que no quieren una salida democrática para el país se niega a participar pero donde otros sectores eh, de la oposición o eh, sea uh, se asumieron su, su participación e incluso hay que decirlo porque yo sé que en esta radio hay gente progresista de gente de izquierda lo, la mayoría los de los oyentes pero donde hay este la posibilidad también aquí de que de que por la vía electoral haya un cambio político es decir eh, es totalmente falso aquello que Están pregonando que aquí las elecciones están arregladas, que este ya es un fraude, prácticamente están diciendo que el domingo va a haber un fraude. No, estas son unas elecciones legítimas y donde es el pueblo el que va a decidir y donde es el pueblo el que va a dar su su, su veredicto. No solamente con el voto, sino con la participación. Es decir allí aquí se en, es, en este proceso electoral del 20 de mayo se va a, a la, la, la, que, que va a ver el mundo el mundo va a ver el estado de salud de la democracia venezolana si es una democracia que debido a todos a todos bueno la, la, la, la, los conflictos que hemos vivido en los últimos tiempos aún permanece sana o es pues una democracia con problemas pero además es lo que estamos viviendo en todas partes del mundo. Eh, hay realmente una crisis democrática en todo el mundo, dígame en Europa, por por poner un ejemplo, en España. Eh, hay una crisis de la democracia con modelos distintos y eso hay que evaluarlo. bueno El pueblo venezolano asume su reto este 20 de mayo eh, con la candidatura a reelección del presidente Nicolás Maduro, como una opción para continuar este proceso que se ha denominado eh, la revolución bolivariana, que eh, podemos catalogarlo realmente como un proceso de liberación nacional, que también tiene sus contradicciones y que obviamente está la coyuntura en la que se está realizando esta elección también pone a prueba, Eh, ...la continuidad de la revolución bolivariana... ...hacia dónde va la revolución bolivariana... ...yo creo que estamos en un punto decisivo... decisivo ...de medir la correlación de fuerzas... Eh, ...incluso obteniendo un triunfo... Que, ...que algunas algunas encuestas en los últimos días... ...dan por este casi seguro... ...de la opción revolucionaria del presidente Nicolás Maduro... Eh, a, habría que entrar un proceso de revisión eh, de, de la conducción de la revolución eso eh, es obvio porque nosotros vemos ahora como eh, personas que apoyaron emblemáticamente este proceso pues ahora se han apartado de o sea eso, hay, hay razones que hay que evaluar eh, también no, no se puede negar Eh, uno puede tener su digamos su corazón político, pero principalmente siempre hablo con la responsabilidad con la que habla un, una periodista, un analista, este también hay que decirlo, hay un gran descontento popular justamente por lo cruel que están siendo las consecuencias de las sanciones y de, del desequilibrio económico que hay con el pueblo. O sea, nosotros tenemos un pueblo que de verdad está sufriendo un pueblo que está eh, sometido a constantes agresiones de todo tipo, un pueblo que está resistiendo, y resistiendo heroicamente, podríamos decirlo. Un pueblo que no quiere dejar de ser libre y soberano, eh, en el sentido, como usted reafirma, que la gente quiere ir a dar su opinión a través del voto. La derecha venezolana aquí trató de impulsar una corriente abstencionista, que ha tenido algún auge o algún alguna repercusión en los sectores más reaccionarios de la sociedad y en esos sectores que no que realmente nunca han nunca han representado los intereses de las grandes mayorías eh, en ciertas capas de la burguesía eh, en, en la oligarquía en grupos de la ultraderecha que en estos momentos Fueron aquellos que dirigieron la ola de violencia y ahorita están casi todos fuera del país. Se eh, sacaron a sus familiares, están viviendo ellos mismos fuera del país. Entonces, ¿qué dirigentes pueden ser estos que, que están llamando a la abstención? Eh, el llamado que está haciendo toda la fuerza revolucionaria pero además, las fuerzas que adversan esta revolución, pero que están participando activamente en, en, en el, las elecciones del próximo domingo 20 de mayo con sus candidaturas propias, es un llamado a la participación popular. Y por eso digo, el pueblo venezolano va a dar nuevamente una demostración de civismo, una demostración de democracia y una demostración de soberanía y obviamente con los resultados y con la lectura que le demos a esos resultados nosotros podemos determinar la, la salud de nuestro sistema democrático y revisar las fuerzas, tanto las fuerzas revolucionarias como las fuerzas eh, que, que adversan al gobierno bolivariano mira para dónde tienen que ir, porque es el pueblo el que va a hablar por sí solo Yo también quiero eh, dar un mensaje de, de alerta y de preocupación eh, de, de nuestra parte, pues, como analistas, como internacionalistas, sobre todo por los escenarios después del 20 de mayo. Porque nosotros ya tenemos la amenaza del Grupo de Lima, de que esperaron ju, pidieron que se que se suspendieran las elecciones y luego dirían, dijeron que iban a esperar después de las elecciones para imponer sanciones conjuntas a Venezuela. Entonces seremos eh, es posible, eh, según algunos medios y según algunos analistas, que Estados Unidos evalúe la posibilidad del embargo petrolero, que sería fatal para nuestra economía en las condiciones en las que estamos y sabiendo que somos una economía eh, rentista, una economía petrolera. Es decir, pareciera ser que después del 20 de mayo eh, va a venir un, una ola de castigo a un pueblo por ejercer su derecho al sufragio, por ejercer su soberanía legítimamente. Y esto tiene que saberlo el mundo. Justamente hoy el canciller de la República hizo una denuncia sobre la um, posición del gobierno de Canadá que ha tratado o, o está tratando de impedir o ha dicho que impedirá que los ciudadanos venezolanos que residen en Canadá voten en la, la embajada venezolana en Canadá. O sea, eso es algo que, uh, como sucedió esta tarde, yo no he visto, no, no he podido investigar, pero creo que no hay precedentes, por lo menos en América Latina, ...donde un, un Estado le prohíba a otro realizar eh, sus elecciones. Entonces, es, es, bueno, eso es algo que... Yo también te, estuve buscando tendría... este, antecedentes y la verdad que no hay nada de eso. Pero bueno, es sí, una... Sí, y es, y es un algo avance. grave, ¿no? Es algo grave, sin sí, duda. Sí, sí, sí. Ellos están decididos a quedarse con los recursos naturales de Venezuela... Terminar con la Exacto. experiencia y aplastar todo todo atisbo de, de rebeldía en, en la América continental, teniendo en cuenta que también están Daniel Ortega en Nicaragua y está este tratando de sobrevivir serén en El Salvador y fuerte, sí, pues. fuerte está Evo Morales en, en Bolivia. Pero sí, evidentemente es. estamos en un, en un reflujo. Ahora, yo personalmente pienso que este, ya eh, se ha extendido digamos en el tiempo el, el, este proceso de antiimperialista y tiene que pasar a una profundización porque este, de lo contrario la, la misma gente no va a entender por qué no se avanza. Y también sí, está la cuestión de limpiar a los este, adecos y copellanos que están infiltrados, este, haciendo este su, su sabotaje de siempre. No confío en aquellos que han jugado fuerte para como sicario del imperialismo y de repente se ponen la ropa, la camiseta y salen a, a vociferar y asumen responsabilidades Sí, así es eh, creo que es por eso lo que te señaló las elecciones de este 20 de mayo eh, realmente son una prueba para todos, para todo el pueblo primero que está diciendo que su salida es pacífica y democrática no queremos ni injerencia ni intervención, ni invasión ni, ni, ni ninguna otra que no nos demos nosotros mismos y la respuesta está ahí en nuestro sistema democrático bueno, ahí está es... todo eh, para para para que nosotros podamos eh, avanzar en cuanto a, a la difícil coyuntura que vivimos eh, y por supuesto lo que te señalaba antes era también un, el resultado será una lectura que hay que darle hacia dónde enfocar, hacia dónde avanzar, todas las revoluciones y los procesos de cambio son dialécticos, eh, pero hay, hay momentos que son definitivos, yo creo que estamos entrando en una etapa definitiva eh, donde eh, la revolución bolivariana pues eh, iniciará una etapa de revisión profunda y eh, donde veremos eh, quizás eh, extinciones veremos este nuevas nuevas nuevas caras o, o, o veremos gente que eh, decide cambiar de rumbo y a todo eso tenemos que, que, que prepararnos como tú dices para profundizar pero también para definir Finalmente bueno. creo que es algo que, que tenemos que hacer todos los pueblos del mundo, no solamente en Venezuela. Te agradezco de, de mucho finir. que uh -huh. ha ido el tiempo. Eh, lamentablemente te tengo que pedir, eh, cortar porque es, ya me he pasado tres minutos de del wow. programa posterior. Uh -huh. te, bueno, te agradezco un gran abrazo mucho y, y, y por vamos a, te vamos a escuchar de nuevo después del, del 20. Estaremos con Muchas las gracias. orejas, con las orejas ahí pegaditas al, a la radio y escuchando por, por internet a ver cómo andamos. Porque de ustedes dependemos nosotros también. Un abrazo grande y mucha suerte. Uh -huh. Gracias. Bueno, nos estamos yendo el 20 de mayo, entonces los esperamos en el stand de, de la Asociación de Víctimas, número 38, y esperemos que los compañeros, los compatriotas de la patria grande venezolana avancen en su revolución y tengamos buenas noticias. Un abrazo grande para todos.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 Sufren como sus hermanos el dolor americano.